el barrio llevo como más de seis años y ahora me toca hacer esto porque no hay otra opción tengo dos hijos que están en la universidad y tengo estoy dando de los estudios, tengo que pagar alquiler, agua, luz y eso no, no me lo, lo ha dado todas, más, la mayoría de chicas, al menos las de Sudamérica que estamos acá todas, preferimos estar dentro de los locales, no fuera pues si van a cerrar el barrio chino que nos reubiquen, que nos reubiquen en otro sitio, como lo hacen en tantos países. Y de cierta manera nosotros hacemos algo bueno, porque si no, ¿a dónde iría parar a parar la gente? Mira, al principio sí estábamos mejor porque estaban los bares abiertos, podíamos trabajar tranquilamente, no había muchas mujeres por la calle, pero ya una vez de un tiempo esta parte, pues nos han cerrado los bares, entonces ya nos hemos visto obligadas a salir a la calle, porque nosotras nos buscamos la vida porque tenemos que ayudar a nuestra familia. Yo tengo dos hijos y tengo que ayudarlos a estudiar, una está en el colegio, otra en la universidad. Pues si yo fuera vecina del barrio, la verdad que no me gusta que algunas compañeras pues se visten semidesnudas uh -huh. y como mujer no me gusta y si tuvieran mis hijos ahí pues no trataría de no pasar por, por esa calle eh, estamos en un pequeño vamos a decir trozo de calle uh -huh. que se llama la calle Viana uh -huh. entonces no estamos ahí molestando a nadie uh -huh. porque tenemos un solar al frente que está destruido uh -huh. y al frente nosotros estamos y todas las fincas están dedicadas a nuestro oficio uh -huh. entonces no veo que no molestamos a nadie Música Durante 16 años he trabajado en el barrio chino de Valencia. Lo que ha pasado es que la situación desde hace 16 años hasta ahora ha cambiado y no ha sido precisamente para bien. En aquel entonces, pues, la realidad del chino era diferente. No es que hubiera más o menos peligrosidad ni nada de eso, sino que al estar recogidas estábamos muchísimo más controladas. Hoy en día esto es una situación, al haber cerrado todos los locales y haber dejado el barrio chino en unos 40 metros, esto es una situación que aún de día está bien, pero de noche, pues, llega a ser hasta peligroso. Pero no es producto de la prostitución, es producto de todo lo que se va girando en torno a esto y de que se favorece al no estar abiertos los locales. Las chicas... Eh, no poder tener una legalización estos pisos no se venden no solo por la crisis sino que no se venden porque nadie que tenga dos dedos de frente va a comprar algo al lado donde está la prostitución, la droga, la delincuencia toda esta situación hay gente que consume drogas y se prostituye hay gente que no se ha prostituido nunca y no hace más que consumir drogas o sea, no son dos mundos que estén ligados pero al ser dos mundos más bien que rozan lo prohibido hacen que se junten ellos mismos el cierre de una zona donde estaban los toxicómanos que estaban en las afueras de Valencia una zona que le decían las cañas, pues el cierre de esto ha hecho que los que más crónicos estaban pues se busquen la vida por ahí y muchos caigan en el chino porque yo he sido prostituta toda mi vida veintipico de años y no he llegado a ser una yonqui sin embargo veo muchísimas yonkis o yonkis de ahí que no son prostitutas o que no venden su cuerpo no tiene que ser precisamente un fenómeno que esté relacionado Música Bueno, la relación que teníamos antes era una relación de camaradería. En este momento ha sido tensa porque porque una parte de ellos, eh, que yo diría importante, y más que importante, una parte que se hace oír mucho, que hace mucho ruido, está eh, a, a favor totalmente de que nos quiten a nosotras de ahí. Y ya le digo, yo pienso pienso que no es tanto una cuestión de patrones morales, de una vista... Eh, ...religiosa o algo así de la situación... ...si no pienso que, que está en un sitio que quieren que se revalorice... ...y al lado nuestro no se va a revalorizar... ...pero nosotras estábamos ahí antes de las fincas... ...¿para qué vamos a estar enfrentados si podemos llegar a un consenso... ...un consenso de una apertura de los locales... ...que le han quitado las licencias de apertura... Entonces, si tú tienes una regularización con unas personas que las tienes en un local, incluso que esa gente podemos tener seguridad social. nosotros no tenemos seguridad social. Si nos pasa cualquier cosa, estamos prácticamente desprotegidas, más con esta situación de crisis. Pues pudiéramos hasta engrosar las arcas del, del Estado y pudiéramos ser uno más y no un enemigo. Vernos pues como alguien que yo no invitaría precisamente a un café, Pero sí que entiendo que puede ser mi vecino de dos puertas. Lo que sí, la prostitución ha sido un fenómeno que históricamente ha existido siempre y no va a ser ahora que se va a quitar. Esto va a ser un fenómeno que vamos a trasladar a otro sitio y es un problema que vamos a dar a otras personas. ¿Por qué mejor no resolver el problema y... Y acabar así, en un consenso, que habláramos las dos partes. Si también nosotras, mira como yo lo estoy hablando a usted, también nosotras somos personas, también sabemos hablar y sabemos lo que queremos. No somos precisamente lo que piensa nosotros de la sociedad. Yo soy de las personas que apoya la teoría de que no es por necesidad. Por necesidad se limpia escalera o se pide la puerta de la iglesia. Yo soy licenciada en Derecho en mi país. Y aquí volví a repetir la carrera. Y voy a ser prostituta toda la vida porque me gusta ser prostituta. Y porque pienso que soy tan digna siendo prostituta como siendo cualquier otra cosa. Que todas las personas vendemos algo. Y hay que tener arte para venderlo y hay que tener eh, una manera de ser que haga que los demás por lo menos te respeten. En este momento yo no me siento respetada, pero no he sabido hasta ahora que me ha dado usted la posibilidad de hablar cómo decir estas cosas. Muchas gracias.